ser primeramente al gobernador por intermedio del subregnador Francisco Obrado, acá la asambleísta limpia que es justamente dentro de esa política social que tiene la gobernación se obtienen estos recursos que son 50 y 50 con 50% cada, cada parte donde se benefician como decía muy bien, 4.300 alumnos, un poquito más incluso alumnos desde el inicial hasta el sexto de primaria es muy importante porque sabemos de las carencias que existen más que todo en el campo hay mucha gente que en este caso niños que llegan sin nada no pueden no tienen recursos no, no, no, no llegan llegan sin desayuno prácticamente entonces están ansiosos esperando que le llegue desayuno antoj educativa tiene no, este, de las que reciben este, este beneficio son 23 unidades. 27 unidades lo que 27 unidades. Eh, las edades de dinero es desde el inicial, o sea, es el kínder, no, hasta sexto de primaria. ¿No? eso comprende más o menos de 5 a 12 años estarían ustedes ya entregando la alimentación bueno nosotros ya arrancamos siempre con nuestros propios recursos no este esto es para finalizar el año no y para empezar prácticamente el 2020 y esta vez como sabemos que es de cierre de gestión hemos hecho el convenio 2019-2020. Entonces, también estos recursos si no lo terminamos de gastar en esta gestión 2019, porque ya está un poquito atrasadito, nosotros lo utilizamos en la gestión 2020. Y la ventaja es, y eso es bueno recalcar, de que lo han previsto ese cierre de gestión y son para 150 días, ahora nos va a permitir dar los 200.